y señores, buenos días a todos como es habitual vamos a hacer el minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de la violencia de género Esa aprobación se procede a las minutas de las actas de las sesiones celebradas con fecha del 18 y 25 de junio de 2010. ¿Se aproban? Muchas gracias. Punto segundo. Moción presentada por el señor concejal José Manuel de García, concejal del Grupo Municipal Los Verdes, con número de registro mental a 44.912 de 2010, de fecha 5 de julio, relativa a crear zonas de bosque en espacios libres de propiedad pública del término municipal de Torreja. Aprobación se procede. Tiene el dictamen de la Comisión informativa si quiere hacer uso. Gracias señor. Buenos días a todos. Sí. No, eh, vamos. Esta es una moción eh, que como todo el mundo comprenderá, pues no creo que necesite en exceso de ningún argumento más allá de, lo, de la propuesta. Yo creo que es perfectamente asumible por por todos los grupos municipales. Eh, ...lo que se está aquí planteando... ...es la posibilidad de que los espacios libres... Que, ...que queden y sea posible en el término municipal... ...se proceda a la plantación de un arbolado... ...considerable o suficiente... Eh, ...más teniendo en cuenta que algunas de las zonas... ...en las que tradicionalmente en Torrevieja... ...ha habido eh, ese arbolado... ...pues por una serie de cuestiones... ...porque se ha construido... Eh, ...estoy pensando por ejemplo... ...en la construcción de las pistas deportivas... en las que se tuvo que, que quitar los, los árboles que habían, eh, o, o buena parte de ellos, pues eh, sencillamente proceder a que eh, hayan zonas suficientemente eh, surtidas o suficientemente plenas de, de ser volado Entonces, simplemente apelar un poco a la voluntad política de los grupos municipales y, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, señor Hurtado, yo le agradezco esta, esta propuesta, entre otras cosas porque es una política que estamos llevando desde hace muchísimos años. Posiblemente ustedes no se hayan dado cuenta, pero nuestra política a lo largo y ancho de este término municipal la estamos ejecutando desde hace muchos tiempo. Donde había un rincón, donde había un, un lugar de titularidad municipal, incluso estatal en algunos casos, lo que hemos hecho ha sido eh, plantar... ...arbolado, hacer bosques, como usted dice... ...y seguimos haciéndolo en este momento... ...yo me he permitido, luego si quiere más... de cerca lo puede ver... ...pues algunas de las zonas que hay... ...como por ejemplo lo que hicimos en el plan parcial mediterráneo... ...que es una zona colindante con el área de... Del, ...de la carretera general... ...en aquel momento para hacer un bosque que protegiera... ...lo que se ha hecho en las barcas, en la organización las barcas... ...que puede usted pasar, porque hemos hecho la plantación allí... ...lo que hemos hecho frente al cementerio de la ...también hay un bosquesillo allí... ...que se hemos hecho... Que ...lo tiene usted en fotografías... ...en frente de Tavisán... ...sabe usted... ...una zona que está en el límite... ...entre la carretera... ...Cebo 90 y la carretera 332... ...se hizo un bosque allí de pinos... ...que la verdad dice usted... ...que además es una zona incluso... ...de recreo... ...la puede usted ver... ...en las barcas... ...hay otra zona también... ...que se hizo una plantación... ...hace unos cuantos años... ...y que está dando su resultado... ...la primera plantación... ...que se hizo... ...y la segunda plantación... ...por ejemplo en el molino del agua... ...en el agua se han ido cogiendo las calvas que habían... ...se ha ido reforzando toda la vegetación... ...que hay allí plantando cientos y cientos de árboles allí... ...en el cementerio de la Mata... ...sabe usted que enfrente del cementerio... ...se hizo una plantación primero... ...en colaboración con los rotarios... ...y posteriormente hicimos otra plantación... ...que actualmente se está transformando... ...en una, una área recreativa de aquel lugar... ...en el cementerio de la Mata... ...como puede usted ustedes... Puede usted mirarlo más de cerca, como le digo después. En la c 90 el traspaso de un arbolado que había, como usted decía antes, se ha traspasado a los bordes y los cantos de la c 90 en cualquiera de los lugares que se pueden apreciar al discurrir por la carretera. En la vía verde se hizo una plantación también a lo largo y ancho de todo lo que es esta vía verde antiguo tramo del ferrocarril. El rincón de Asturias, que lo puede usted ver, en, el, en la misma vértice que hay entre la 0, o sea, entre la 332 y lo que es el casco urbano allá en la región. El rincón de Asturias, fíjese usted lo poblado que está este lugar. Y luego hay una plantación que posiblemente usted no la haya visto, pero que ya va. Ya va anotándose que es en la finca de Lo Carrasco. Finca de los Carrasco es una propiedad municipal a la salida de Torrevieja, pasado San Luis, pasado San Luis, que ya están creciendo la, la, la arboleda que se plantó allí, que verá usted cómo van saliendo. Por tanto, me está usted haciendo una propuesta de un asunto que debamos Actuando en infinidad de años No uno, infinidad de años Por tanto, estando de acuerdo con ello Evidentemente no le vamos a aprobar La moción que usted proponía Porque desde luego estamos haciéndolo ya Gracias Nos sometemos pues a votación Votos a favor de la propuesta De los verdes. El dictamen, perdón, perdón, el dictamen Votos a favor del dictamen En contra Abstenciones. Muchas gracias. Pasaríamos ahora al punto número 3. Moción presentada por el señor concejal don Vicente Narejos Santacreo, concejal portavoz adjunto del Grupo Municipal de Esquerra Unida con número de registro de entrada 46678-2010 de 12 de julio de 2010 relativa a medidas a tomar en materia de educación. Para su defensa, si lo desea, tiene la palabra el señor Narejos. Buenos días, señor presidente, eh, compañeros de corporación, ciudadanos de Torrevieja. Eh, bien, bueno, habiendo acabado un curso escolar y a pocos meses del inicio de, del siguiente es un buen momento para parar y hacer una reflexión sobre cómo funciona la, la educación aquí en Torrevieja y en el ámbito de, de la comunidad valenciana y enmarcarlo dentro del proceso o de la situación que se están viviendo tan difícil para, para muchas familias, Pero me refiero a la, a la situación económica. Esta, las directrices que nos llegan desde Europa nos plantean que en nuestros momentos de crisis es cuando más se debe de invertir para conseguir alcanzar unos objetivos que permitan a la población disponer de la mejor preparación posible para encarar un futuro que cada vez va a estar más próximo. Desde la Comunidad Europea lo cifran, lo, lo sitúan alrededor del 2020, donde tenemos que cumplir unos objetivos en cuanto a fracaso escolar, en cuanto a titulación de grado medio, en cuanto a titulaciones de grado superior y Eh, desgraciadamente nosotros aquí en Torrevieja y en el ámbito de la Comunidad Valenciana nos vemos muy lejos de esos objetivos. No solo nos vemos muy lejos, sino cuando vemos qué medidas está tomando eh, el gobierno de la Generalitat a través de la Consería de Educación, pues todavía nos alarmamos más y, en, y, y no nos explicamos ni entendemos cómo en unos momentos. Claves. En los momentos en los que la enseñanza, la educación y la preparación de las generaciones futuras puede ser una situación de salida de la crisis, vemos cómo se están tomando, se están realizando unos recortes en la enseñanza que no tienen ningún tipo de justificación y no van encaminados a conseguir estos, este tipo de objetivos que plantean desde Europa. Por citar algunos de los más sangrantes, podríamos decir, es que no entendemos cómo en unos momentos en los que hay una población muy necesitada de un refuerzo escolar, pues la Consellería toma la medida de que desaparezca la compensación educativa en todos los institutos de Torrevieja. Esto tiene una doble vertiente. Por un lado se, se pierden 10 puestos de trabajo y, por otro lado, la población educativa más necesitada de esa compensación educativa porque carece de unos apoyos en la familia o un nivel económico que se le permita pagarse unos, unas clases de apoyo o unas recuperaciones, unas clases de repaso fuera del horario educativo y que ...esta consellería había implantado hace unos años... ...pues vemos que ahora en estos momentos de crisis desaparecen estos programas... ...nosotros no, no lo entendemos ni lo compartimos... ...y es por lo que traemos esta propuesta para intentar consensuarla... ...para que el, el, la enseñanza en Torrevieja y los alumnos de Torrevieja... ...estén en las mejores condiciones o por lo menos en las mismas... ...que los demás ciudadanos o que los demás, que los demás eh, alumnos del resto de España. También... Nos indignamos cuando vemos que se reducen grupos en la escuela oficial de idiomas. No entendemos cuando en unos momentos en los que eh, muchos alumnos que habían desertado el sistema educativo por incorporarse... Eh, En una, en un, previamente al mundo laboral porque era una época de bonanza económica y había mucho trabajo y prácticamente sin ninguna preparación se podía acceder al mundo de trabajo con un buen sueldo pues ahora vemos como ese tipo de alumnado está volviendo a los centros educativos a través de las escuelas de idiomas a través de los centros de EPA a través de los bachilleres a través de los ciclos formativos y entonces vemos que se endurecen las medidas para aceptar la creación de grupos subiendo las ratios para acceder a grupos en el caso de las escuelas de idiomas No entendemos cómo en estos momentos eh, a los equipos directivos se les racanea las horas para que puedan ejercer la función directiva. Un instituto tipo de esta localidad que tiene alrededor de 800, 900 o 1000 alumnos... y que tienen una plantilla de unos 100 profesores más personal de administración y servicios y esto, y que tengan 18 horas a la semana un miembro del equipo directivo y que se le esté racaneando y se esté diciendo que no puede tener esas 18 horas, que tiene que tener 9 horas a la semana para atender estas obligaciones. Pues no lo entendemos ni lo compartimos y pensamos que se deben de replantear esta situación para que se pueda empezar el curso que viene en mejores condiciones de las que lo empezamos este pasado. No entendemos como en un momento en que la ratio en Torrevieja ha bajado por primera vez desde hace muchos años, se aprovecha esto inmediatamente para reducir grupos, en vez de poder estar atendiendo en mejores condiciones a este alumnado. Con lo cual, estamos en las mismas condiciones si cuando teníamos más de 25 en primaria o 30 en secundaria, nos decían, bueno, es la situación, es enseñanza obligatoria, hay que aguantarse. Ahora que estamos en mejores condiciones, se reducen aulas y se reduce profesorado, intentando tratar a la educación, al sector educativo, como otro más sector, ...de la economía en la que hay que producir esos recortes que nosotros consideramos que son completamente contraproducentes. No entendemos cómo se habla de una optatividad en el sistema educativo para que cada alumno vaya eligiendo aquellas asignaturas... ...en las que se encuentra más capacitado o que más se, se acerquen a su perfil personal... ...y luego se reduce el profesorado que tiene que llevar a cabo estas optativas. No entendemos cómo en los ciclos formativos no se autorizan los desdobles... Y tampoco entendemos cómo toda esta problemática que consideramos muy importante, que debía de ser tratada entre otros ámbitos, además de aquí en el Pleno, en el Consejo Escolar Municipal, pues está desactivado por este ayuntamiento y en los últimos cursos se ha obviado por completo esta participación de todos los sectores de la, de la comunidad educativa. Desde que se presentó esta moción al, a, al día de hoy, hemos visto cómo la consellería ha hecho todavía dos cosas inexplicables. Cómo en mitad del periodo de matrícula, como es el que estamos ahora durante el mes de julio, que acaba hoy, a mitad del periodo saca una nueva normativa de optativas, que se tenía que aplicar en, durante, durante este curso. No lo entendemos en absoluto. Y tampoco entendemos cómo eh, profesorado de aquí de Torrevieja, Y esto es una cosa que sí que había que plantearse. Somos deficientes en la producción de profesorado. No producimos suficiente profesorado y tenemos que traer profesorado desde, otro, desde otras zonas. Entonces, esto cuando era una población pequeña se entendía, pero una población de 100.000 habitantes con una población educativa ya muy significativa, no entendemos cómo no se puede... ...suficientemente tener profesores en Torrevieja para atender todas estas demandas. Y cuando se tienen estos profesores, mediante los concursos de traslado y las comisiones de servicio... ...pues vemos que el profesorado de Torrevieja se tiene que desplazar a otras localidades... ...y de otras localidades tiene que venir profesorado de Torrevieja. Cuando desde los mismos centros se están reclamando a través de estas comisiones de servicio... ...que el profesorado de aquí, que ya tiene experiencia y está trabajando en determinados aspectos... ...pueda permanecer un curso más en su, en su destino. No entendemos cómo se está tratando de recortar el presupuesto... esto en educación en estos momentos y lo consideramos de una manera injustificada y pensamos que la educación debía de estar al margen del debate político, de que se debía de hacer una apuesta seria por sacar en las mejores condiciones a los alumnos que en un futuro van a tener que llevar las riendas de esta sociedad es por lo cual lo que pedimos el apoyo de esta moción porque en los ocho puntos que pedimos en esta moción creo que podríamos discutir Si, se han conseguido, si son más reales o menos reales en caso de que duden de ellos, pero que esto no va en el sentido de mejorar la educación ni la valenciana ni la de Torrevieja y que nos va a separar más de los objetivos que se está planteando en Europa, yo creo que es bastante importante como para planteárnoslo y que el Partido Popular y el resto de grupos presenten den su voto afirmativo a esta, a esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Enarejos. Eh... Señor Pizano Muchas gracias señor presidente Buenos días a todos eh, Me sorprende Me sorprende la, la propuesta Del señor Enarejos Por la... Sobre todo por su final, ¿no? Porque si no creemos alguno de los datos, no eh, Las cosas no se creen o se dejan de creer Las cosas son o no son Son ciertas o no son ciertas Y muchas de ellas... pues lamentablemente no lo son. Y digo lamentablemente porque me duele que se mienta con el pilar fundamental de una sociedad. Me duele que se haga mmm, demagogia con situaciones como las que pasan las familias. Pero es que además me duele que se haga demagogia con intereses particulares. Y eso es lo que más me duele, ¿no? que se utilice el pleno para intereses particulares. La moción habla de fracaso escolar, habla del abandono escolar, habla de un montón de conceptos, ...que cuando uno se sienta tranquilamente la lee, la relee y la estudia... ...se da cuenta de que España es un país de burros... ...la Comunidad Valenciana es un país de burros... ...y Torrevieja es una ciudad de burros... ...así de claro... ...si solo un 27% según las cifras que se indican aquí en la moción... ...son los que finalizan... ...que no sé por cierto de qué indicadores los ha sacado... ...pues quiere decirse que algo está mal... Y no va a ser solo el sistema, no va a ser solo la autoridad educativa, no, probablemente sea que también la legislación está mal. Veladamente, si alguien hiciera una lectura extraña de esta moción, diría que los profesores no saben hacer su trabajo, las familias tampoco las hacen. O sea, al final está todo mal, todo está mal. Pues hagamos un debate en profundidad del sistema educativo, si quiere. Pero el sistema educativo en general, de la ley en general. Ya le digo, los datos que yo tengo, y son los oficiales del ministerio, y los tengo aquí... ...no me dan esas cifras, me dan unas cifras mucho menores... ...que son alarmantes también... ...y, eso, y en eso le doy la razón... ...en algo le doy la razón y en algo coincidimos... ...son alarmantes... ...el sistema educativo actual... ...ha permitido... ...una flexibilidad tal... ...que prácticamente con nada se consigue el objetivo... ...pero bueno, eso es otro debate... ...y no es este en el que nos centramos hoy... ...usted me habla de reducción de grupos... ...y usted tiene los mismos datos que yo... ...los maneja a través de, la, de las mismas personas... ...no hay reducción de grupos como tal, no... ...hay una gran oferta de vacantes... ...que tranquilamente en la educación secundaria... ...podríamos hablar de más de 400 vacantes en la localidad... ...entre educación secundaria y bachillerato... ...pero podríamos sumar más y nos iríamos a las 500... ...en enseñanzas de grado secundario, bachillerato... ...ciclos formativos, programas de cualificación inicial profesional, etcétera... Habla de reducción de grupos en la escuela oficial de idiomas... Evidentemente si hay grupos que no se cubren, si quieren los seguimos teniendo vacíos, pero entiendo y son fuentes de la propia escuela oficial, las que se han reducido los grupos que no estaban ocupados. No se ha ampliado más grupos, se optimiza lo que hay ahora mismo perfectamente, pero no se ha ampliado nada más. Menos horas de directores, pues no sé qué director tendrá menos horas, pero los cuatro con los que yo hablé ayer me dijeron que no reducían ninguna. ¿Será que alguien...? Solo ha reducido sus horas. Lo que le decía, usted me habla de mejorar ratios... ...le estoy indicando las vacantes que hay. La ratio media en España, sabe usted que es de 24 en secundaria. Ministerio, Dixit. No yo, no me lo invento. Está en los documentos del Ministerio. La situación en la que es, el país vive la situación en la que es... ...y si todos no queremos hacer un esfuerzo... ...por entender la optimización de esos recursos... ...por entender que en este momento... lo que vamos a hacer es optimizar lo que tenemos, salir de la mejor manera posible. Y mantener programas que sí que son necesarios y muy necesarios como se mantienen, como puede ser el PROA, como puede ser el PASE, como puede ser esa adaptación de los, del alumnado que llega nuevo al sistema desde otros países. Esos programas sí se mantienen y no veo que se reclamen en ningún sitio, que se mantengan. Seamos un poco consecuentes y sobre todo no tengamos una doble moral a la hora de hacer las lecturas de los datos. No tengamos doble moral porque... ...seamos fieles a la realidad, seamos fieles a la realidad educativa de Torrevieja. Si hay fracaso escolar en la ciudad, si hay un índice de fracaso escolar... ...que no está tabulado en ningún sitio, los únicos datos que se disponen a nivel oficial... ...son a nivel comunidad y a nivel Ministerio de Educación, si existe abandono... ...o si existen ese tipo de cosas, no hagamos demagogia con ellas, trabajemos... ...trabajemos desde todos los puntos... para que ese sistema educativo lo que permita sea que haya menos fracaso, que haya menos abandono y que los niños continúen en el sistema. Eso es lo que tenemos que luchar en lugar de decir si hay un grupo menos de compensadores o no. Hagamos esfuerzos por continuar en ese sentido. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Pitana. Para réplica, señor Marejo. Vamos a ver. está reconociendo que desaparecen los grupos de compensatoria para los alumnos con más necesidades educativas no desaparecen los programas de compensatoria vamos a ver eh, pregúntele a esos cinco directores a esos cuatro que es una orden que ha dado consellería que no es que la de cada centro hay una orden de que desaparezca la compensatoria dos puestos de trabajo en cada instituto por cinco institutos diez puestos Eso parece ser que me lo ha aceptado creo es evidentemente los programas que funcionan no vamos a decir que no de que no funcione evidentemente el Proa y el pase están funcionando También con fondos de Madrid, no solo de Valencia, hay que decirlo todo, pero vamos a ver, no estamos intentando hacer quiénes son los buenos y los malos. Estoy diciendo, tenemos una situación y en esto compartimos que no es adecuada y queremos ir a una situación mejor. Y para esta situación mejor no pasa por reducir grupos de compensatoria. En cuanto a, dice, ah, en cuanto a lo que dice el señor Pizana... De que no hay datos sobre el fracaso escolar de Torrevieja, no los tendrá usted, pero datos sí que hay. Nosotros sabemos los alumnos que se matriculan y los alumnos que se presentan a la PAU. Todos los que de se matriculan en primero de la ESO y no aparecen, que titulan en cuarto de la ESO o que no se presentan a las pruebas de acceso a la universidad, son alumnos que se han quedado por el camino. Y esos datos los tenemos. Y son datos alarmantes. Son datos alarmantes. En cuanto a la profesionalidad de cada uno, yo no estoy llamando aquí a que los profesores de Torrevieja no trabajen, trabajan a lo mejor más de lo que le corresponde, pero desgraciadamente la administración no está a la altura de las circunstancias con estas medidas. ¿Por qué en una época de crisis se reduce la ayuda a aquellos que más la necesitan, como los de compensatoria? En cuanto a los grupos de la Escuela de Idiomas, se van a reducir grupos de valenciano, y usted lo sabe igual que yo, y se van a reducir grupos de valenciano. Y esos grupos de valenciano son los que permiten, entre otras cosas, presentarse a las oposiciones a muchos alumnos de esta localidad que no tienen la oportunidad de, o no han, no han adquirido las nociones de valenciano a lo largo de la, de la escolaridad obligatoria. Y entonces tienen ahí una ayuda y esa ayuda en la Escuela Oficial de Idiomas, pues ahora desaparece por motivos de que usted dice de que hay que apretarse el cinturón. En otros capítulos sí que se debería de aprobar el cinturón. Y la reducción de grupos, coja los datos, si este año teníamos 24 y tenemos al año que viene 22, han reducido de dos en un centro. Eh, se han reducido dos y son también puestos de trabajo en un momento en que la radio en Torrevieja usted ha dicho que la media de España está en 24 aquí en Torrevieja estamos muy por encima de 24 pero muy por encima de 24 usted, usted a ver cuántas clases de secundaria están por debajo de 24 en, de, de la ESO en este pueblo muy poquitas y en el momento en que estén en un instituto de cinco líneas, cuatro clases por encima de 24 suprimen una que es lo que ha hecho la consellería y es lo que nosotros estamos diciendo que no había que hacer La tesis fundamental que estamos defendiendo es: no metan la tijera en la enseñanza en un momento de crisis. Inventen, ingeníense las para hacerlo de otra manera. Se ha procedido en esta en esta Consellería a hacer un expediente de regulación de empleo encubierto. Se han adjudicado muchísimas menos plazas que el año pasado. Ya veremos cómo cómo será el curso del año que viene. De todas maneras. A pesar de todo esto, los resultados de aquellos alumnos que, que consiguen los objetivos son realmente buenos por ese lado. Y lo único que, que voy a hacer para continuar pidiendo el voto a favor de esta moción es que, si nos interesa la enseñanza, por lo menos no reduzcan la inversión en ella. Muchas gracias, señor Una no réplica, señor Pirano, si lo quiere. Muchas gracias, señor presidente. Me quedo con la última frase, no, no va a, no va a acabar la inversión en educación. Torrevieja, curso 2009-2010, se ponen en marcha 7 millones de euros. Curso 2010-2011, se ponen en marcha otros 7 millones de euros. Eso es inversión en educación, para empezar. El tema, redondando en el tema del fracaso, en el tema de la de los niños. No le repito que no hagamos demagogia. No, no todos los niños, no todos los alumnos, no todos los adolescentes tienen que salir a Pau, tienen que ir a la universidad. Hay otros modelos. Hay otros modelos educativos, hay otros itinerarios, hay ciclos formativos, hay programas de cualificación profesional inicial para aquellos alumnos que se salen del sistema y no, dejan, y no acaban sus estudios de educación secundaria. Hay una escuela permanente de adultos en Torrevieja... con más de mil alumnos que da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad a toda esa gente que no, que no termina titulando. O sea, no, no hagamos demagogia con que todo el que entra en un instituto Tiene que salir por la PAU No Pero además me quedo con una, con una frase Con un párrafo de su primera intervención Que venía a decir que había que cerrar la frontera de Torrevieja Que a los profesores de to, en, que trabajaran en Torrevieja Debían ser solo de la localidad Y volvemos a la demagogia Y volvemos a la demagogia Una vez más si usted está en contra de las comisiones de servicio sus sindicatos están en contra de las comisiones de servicio ¿qué hace indicándolas? ¿qué hace pidiéndolas? ¿qué hace diciendo cuando están hablando de libertad educativa de libertad de territorios y ahora quieren que los de Torrevieja con Pedigrí den clase en Torrevieja y que los de Torrevieja evidentemente a todo el mundo le gustaría dar clase en su casa pero cuando uno no tiene se busca las habichuelas y se viene a Torrevieja a trabajar ¿Eh? se viene a Torrevieja a trabajar con más de mil docentes y aquí tenemos algún que otro ejemplo claro de ello ...en la ciudad tenemos muchísimos ejemplos de gente que se viene a ganarse las habichuelas a este pueblo... ...y eso es respetable... ...igual que otros... ...por una razón o por otra salen... ...pero lo que le pido es que no sea demagogo... ...que no haga... De, la, ...de los profesores... ...que no haga de los alumnos... ...ese tipo de actuaciones... ...y ese tipo de afirmaciones... ...que no le de ese encubierto sino de optimización... ...que hable de optimización... ...ustedes mismos están diciendo... ...que la comunidad valenciana se está hundiendo de población... ¿Se de población? ¿Sobran plazas? ¿No ¿O qué queremos? Eh, por lado decimos que se va la gente de la comunidad gerenciana y por otro que hay más gente. No, aclárese, por favor, aclárese y diga las cosas como son. Y lo que lo último que le robaría eh, que si aquí se habla o si usted tiene por costumbre, por norma o por ley, estar en contra de las comisiones, estar en contra de servicios, estar en contra de… de ese tipo de actuaciones, de la zonalización, que luego cuando salgamos no pida para ningún amigo, para nadie, pidan ese tipo de cosas por detrás. No seamos demagogos en ese sentido, no hagamos como cuando alguien nos pide una cosa, nosotros decimos que sí, luego decimos que no, no, por favor. Seamos serios y si defendemos un planteamiento, defendemos un planteamiento educativo, lo defendamos hasta el final, no, no hoy sí, mañana no y pasado ya veremos. Termino, termino diciéndole que no le vamos a apoyar la moción evidentemente porque varios de los preceptos no están apoyados en la verdad. La situación económica hace tomar algunas decisiones que en algunos momentos son tristes, pero que hay que optimizar y todo el mundo tenemos que ajustarnos el, el cinturón. Y que, como lo he dicho antes, con el esfuerzo de todos, que en eso sí coincido con usted, fíjese, voy a coincidir en algo más con usted, el esfuerzo de los mil docentes de Torreja es increíble. Es increíble lo que hacen, lo que han trabajado. Si esto fuese el ejército, serían todos comandantes, como mínimo, por lo que trabajan, por lo que trabajan, porque lo serían. Yo quiero felicitarles a ellos por el trabajo que hacen y animarles y decirles, evidentemente, que no le vamos a apoyar la moción, puesto que se, am se ampara en un cúmulo de falsedades, en un cúmulo de datos erróneos y si lo ponemos en una balanza, los, los erróneos y los falsos superan los verdaderos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias señor Pizona. Sometemos a votación. Señor alcalde, ¿me ah, permite intervenir para fijar, para fijar posición, señor Hurtado. Para intervenir. Sí, si sí el, para si es usted su En este caso, se lo aclaro, <risa> como es una moción del grupo el señor Enarejos al Pleno, usted tiene derecho a fijar su posición, decir sí o decir no si va a apoyar la, la propuesta y entrar en el debate si usted considera con el señor Enarejos, bueno. ¿Eh? que es el que <risa> propone el tema. Bien, esas son las normas de debate en un pleno como este. Gracias. Bueno, el no, yo no interpreto igual el ROM, pero es igual. En este caso no hace falta que discutamos usted y yo de esto. Simplemente, eh, bien, voy a fijar mi posición. Yo no pretendía intervenir eh, muy extensamente. La, eh, de hecho, pretendía que mi compañero, eh, el señor concejal... Vicente Narejos defendía su moción y yo iba sencillamente a dar mi apoyo. Pero, claro, después de la exhibición de frivolidad del señor, del señor delegado perdón, de educación, pues no me queda más remedio que hacer algunas precisiones. Incluso ha llamado mentiroso al señor Narejos. Ha llamado mentiroso cuando le ha dado una serie de datos... que por cierto se basa en una moción que prácticamente reproduce lo que eh, se ha planteado desde de, de la Asociación de Inspectores ADIDE, el señor Vicente Díaz. el presidente de la Asociación de Inspectores Adide, el 8 de julio del 2010, eh, la primera semana del, del mes presente, escribió un artículo en el país donde prácticamente reproduce la moción que presenta eh, o que presentan nuestros compañeros del grupo municipal de Izquierda Unida. Por lo tanto, todos los datos que hay se presentan. ...todo el planteamiento que ahí se hace es perfectamente sostenible... ...y si se está llamando usted mentiroso al señor Enarejo... ...está usted llamando mentiroso al conjunto de la Asociación de Inspectores ADIDE. Eh, mire usted, más datos respecto a, a los, la cuestión del fracaso escolar, etc. La comunidad valenciana, de acuerdo con... Eh, ...todos los estudios y valoraciones internas y externos ...se ha hecho no hace mucho una evaluación diagnóstica... ...en el conjunto del Estado español... ...es la que presenta las mayores tasas de fracaso... ...y abandono escolar de España... ...repase usted los datos... ...o si no ahora cuando intervenga me llama a mí también mentiroso... ...nosotros ya estamos acostumbrados... ...a ese tipo de adjetivación... ...ocupa el penúltimo lugar... ...en la primera prueba de evaluación diagnóstica nacional... ...que mide las competencias básicas adquiridas por los alumnos, en este caso, de cuarto de primaria. La comunidad valenciana, de acuerdo con todos los estudios y valoraciones internos y externos... ...le estoy leyendo literalmente, ¿eh? es la que presenta las mayores tasas de fracaso y abandono escolar de España. Ocupa el penúltimo lugar en la primera prueba de evaluación diagnóstica nacional... ...que mide las competencias básicas adquiridas por los alumnos, como le digo, de cuarto de primaria... Y la Generalitat, que ya figura en las estadísticas nacionales en el puesto decimocuarto en financiación pública por alumno, ha aprobado un tijeretazo en el gasto educativo de 12 millones. Los argumentos que le ha dado el señor Enarejos iban más allá de esta evaluación diagnóstica de cuarto de primaria, lógicamente, y son perfectamente asumibles. Hay un agujero previsto, eh, muy ...muy preocupante... ...repito que el señor Ignarejo ya lo ha puesto en manifiesto... ...en los programas PROA, PASE, PAE y PAR... ...que son precisamente... ...todos aquellos que apuntan... a los ...al conjunto de alumnos... ...que son más sensibles al fracaso escolar... ...y eso es algo innegable... ...por mucho que usted llame... ...al señor Ignarejo mentiroso... ...o ahora cuando intervenga me, me lo llame a mí... ...le repito que estamos muy acostumbrados... ...a ese tipo de adjetivación... La educación compensatoria, por lo tanto, se va, si no al carajo, medio al carajo. La formación profesional, en la formación profesional hay un recorte estimado de, de grupos que oscila datos también de la prensa nacional entre la opción suave ...reduciría 90 grupos... ...entre las tres provincias... ...afectando a 200 profesores... ...y la opción más, <coughs> más dura... ...que aún tiene que confirmarse... ...que prevé 310 grupos menos... ...de formación profesional... ...es decir, 620 profesores menos... ...y... ...hay que añadir a esto... ...los 500 afectados por no autorizar desdobles... ...o sea que estos son datos... Usted pregunta ¿de dónde saca esos datos? ...pues quizás no los inventemos... ...señor Pizana... y efectivamente están previstos un recorte de al menos el 12% de grupos en las diferentes escuelas de idiomas. Esos son datos que por mucho que usted niegue están ahí. Están ahí. Y, y le voy a añadir una cosa más. Le voy a añadir una cosa más. El 12 de mayo del 2010 el 12 de mayo del 2010 sale una orden en el diario oficial de la comunidad valenciana en el cual se deja clarísimo que el plan Educa 3, que está, estaba dotado eh, con 11 millones eh, eh, por parte del Ministerio de Educación y que debería de cofinanciarlo la Consejería, resulta que la Consejería se lo endosa a los ayuntamientos. Esa orden del, del Diario Oficial de la Comunidad de Valenciana, repito, del 12 de mayo del 2010, dice. ...que la administración titular de cada escuela infantil... ...aportará la cantidad restante del coste total respecto de los 11 millones... ...es decir, son 22, 11 los pone el ministerio... ...y los 11, pues que se busquen la vida en los ayuntamientos... ...le estoy hablando, repito, de las escuelas infantiles... ...por añadir más datos a la moción que ha presentado... ...el Grupo Municipal de Izquierda Unida... ...no me quiero extender eh, mucho más... ...estoy deseoso de sus adjetivaciones... Y simplemente, eh, y como me ha indicado el señor alcalde, eh, decir que nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, va a votar que sí a la propuesta del, del señor Enarejos y, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias diputado. Teniendo en cuenta que está vota a favor del turno y turno en contra, someteríamos a votación la propuesta. Señor. Si quiere usted contestarle, el último interveniente es este señor. Si quiere usted contestar al señor Hurtado, está usted en su derecho, pero no ha tenido nada en contra de su propuesta. Y en cuanto al, a lo anterior, el debate está concluido, señor Benarejos. Señor sí, Benarejos, que, que está muy bien. Usted ha dicho lo que ha querido y él ha dicho lo que ha tenido en cuenta de decirle. Muchas gracias. Los dos turnos están aceptados. Gracias, señor Benarejos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benarejos. No, no tiene nada en contra de decirle. Está, por favor señora, guarda usted silencio le digo, le, bueno, señor, ahora navejo lo he dicho aprovechen ustedes, aprovechen ustedes, aprovechen ustedes sus turnos de intervención para hablar cada uno habla y cierra bueno, le ruego por favor que silencio gracias, sí, sí, como siempre como siempre sometemos pues a votación el dictamen de la comisión informativa votos a favor Ninguna, muchas gracias. Pasamos ahora al punto número 4 de este pleno. Propuesta del señor concejal delegado de recursos humanos de fecha 23 de julio de 2010 relativa a modificación de la plantilla de personal de este ayuntamiento por el ejercicio 2010 y consecuentemente de la relación de puestos de trabajo. Aprobación si procede. Tiene dictamen de la comisión informativa igualmente. Se somete a votación. Tiene la palabra el señor Martínez. ¿Tiene la tiene usted. Muchas gracias señor presidente. Bien eh, y buenos días a todos. Eh, ante la, la propuesta que nos trae a, al pleno el señor concejal delegado de Gobernación, señor Sánchez, eh, se trata de una modificación de, de la plantilla eh, del ayuntamiento, plantilla que se aprobó junto con los presupuestos generales del ayuntamiento el 30 de octubre del 2009. Nosotros ante esta modificación quisiéramos lo primero saber por, por qué se modifica esta plantilla, cuáles son las causas que han llevado a que se modifique la plantilla por unos meses después de que se aprobaran con, con los presupuestos y sobre todo en lo que, se, lo que atañe a la modificación de la plaza de gerente de la Oficina Municipal de Turismo. nosotros quisiéramos saber cuáles son las urgencias que, que motivan esa esa clasificación esa modificación de esa plaza y esa nueva creación es un es una una plaza de gerente de oficina municipal de turismo que según el artículo 130 de la ley 785 de, reguladora de la base de régimen local en su artículo en su punto número 3 tiene que efectuarse esa Ese nombramiento o esa, eh, ese nombramiento de director general o, o gerente entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Y tienen que tener el título de licenciado, doctor, ingeniero, arquitecto equivalente. Pero aquí nos traen eh, la segunda parte de ese artículo que es salvo que el pleno en estos momentos, eh, de acuerdo con lo dispuesto en ese artículo, permita que en atención a las características específicas del puesto directivo, su titular no reúna dicha condición de funcionario. Ese es el caso que nos trae puesto, que va a ser de libre designación, eh, va a ser nombrado por la Junta de Gobierno Local. Y la pregunta es eh, que eh, nosotros quisiéramos saber por qué ese cambio, por qué ese cambia en esa, esa plaza De, de gerente eh, porque esa utilización de la, del título 10 de la ley de grandes municipios que ustedes hacen para nombrar directores generales, nombrar delegados como los dos que tenemos ahora en urbanismo y en educación, solo utilizan la, la ley de grandes municipios, ese, artículo, ese título 10, para colocar a personas de su entorno señor presidente. Nosotros quisiéramos saber por qué no desarrolla otros aspectos de, la, de ese título 10, que ante la pérdida de poder de este pleno, la pérdida de poder participar en los asuntos públicos, la ley prevé que se, en su artículo 122, que no conocen supongo, que se cree una comisión de control y fiscalización de los órganos de gobierno, sigue sin estar en funcionamiento, sigue sin haber un control y una fiscalización del alcalde, de la, de la junta de gobierno local, lo suficiente y las delegaciones, lo suficientemente transparente y democrática para que esa transparencia sea una garantía eh, de eh, una buena administración. El artículo 128, que son la creación de distritos, además que son, eh, son títulos, son artículos que dicen que se debe crear, no lo dejan a la... A la a la decisión de, del presidente ni, ni del pleno, sino que se deben crear, y nos daban seis meses para crear la misma ley. No se ha hecho. Eh, el artículo 131 de esa misma ley, de ese título que prevé el Consejo Social de la Ciudad. donde participarían eh, todas las organizaciones sociales, económicas, profesionales, la Junta de Vecinos, es decir, un órgano de participación ciudadana, un órgano que democratizaría aún más eh, nuestra administración. El artículo 132 que habla de la defensa de los vecinos. la defensa de los vecinos, que en este momento no existe, con la creación de una comisión de sugerencias y reclamaciones. ¿Dónde están esos preceptos de la, del título 10? ¿Dónde están desarrollados esos artículos? Todo lo que sea mayor transparencia, mayor participación ciudadana, mayor democracia ha sido obviado por este gobierno, que es uno de los menos transparentes del Estado, eh, conforme a las clasificación que nos dan. Nosotros nos gustaría saber quién es ese, ese gerente, quién es, quién es él, o quién es ella me gustaría saber ponerle nombre a quién, el señor presidente está usted colocando en este momento la gerencia de turismo, o es para hacer competencia del señor eh, Soler, Domingo Soler en, en la diputación para poder contrarrestar sus políticas en turismo, me gustaría que estuviera presente pero ha desaparecido al principio del pleno, no sé por qué me gustaría que lo supiera si eh, esta plaza de gerente de turismo tiene nombre y apellido, me gustaría saberlo antes que lo veamos en la junta de gobierno local, yo pediría que si toda la plaza que Que se creen se hagan por concurso oposición y conforme a la ley que sea un funcionario de carrera que ocupe esa plaza de gerencia y no otro de sus, eh, de sus caprichos señor señor presidente muchas gracias muchas gracias señor martínez Mire usted eh, usted ve la ley cuando le interesa o sea, hay una ley que dice que esto es legal y que se puede hacer Hay una ley que dice que somos ciudades de gran población o gran ciudad, y usted lo reconoce. Hay una serie de propuestas, por cierto, no suyas, sino del grupo socialista, en donde... ...todas y cada una de las cuestiones que ha dicho el Consejo Social... ...y además han sido propuestas precisamente el Grupo Socialista... ...admitidas por este equipo de gobierno... ...y dicho que dentro de esta legislatura se podrán en marcha... ...todas y cada una de los acuerdos que ha tenido... ...poca memoria tiene usted, señor Martínez... ...porque para eso sí que hay ley... ...y para lo otro no hay ley... ...cuando a usted no le interesa no hay ley... ...usted critica y parece ser que muy alto y muy, muy ridoso ...el que eh, haya gente de confianza o gente de tal... que ...usted tiene en su secretario... grupo y es de confianza y lo ha propuesto usted a dedo aquí en usted, que digo como cada uno de los grupos de aquí, y yo lo firmo y lo asumo cuando usted lo propone el secretario del grupo, dígame usted quién es Pepita Pérez, Pepita Pérez puesta a dedo por usted y no pasa nada porque la ley lo dice así y yo no le digo a usted que no lo cumpla la ley La ley lo dice así, y como la ley lo dice así, nosotros actuamos según la ley para los distintos desarrollos de nuestro ayuntamiento, distintas actuaciones que tienen que ser. La diferencia de eso, la diferencia de eso, señor Martínez, y no donde ustedes eh, han metido la pincha, es que esas personas se van con quien las nombra. O sea, cuando uno sale. ...cada cuatro años... ...esas personas van de baja... ...no se quedan de funcionarios para toda la vida aquí metidos... ...ni por uno ni por otro... ¿me ...¿entiendes? Esa es la diferencia que, que nosotros gestionamos... ...nosotros no hacemos competencia nadie... ...somos equipo... ...y cuando una persona... ...o un ayuntamiento como este... ...quiere hablar de turismo... ...tiene que hablar de turismo con las personas que considere... ...más adecuadas para que estén al frente del turismo... ...y cuando esa persona... ...que está nombrada por el que... ...en este momento le está hablando... ...termina... Termina con el alcalde, termina con quien los nombra, termina con quien los nombra. Igual que sabe usted que a su secretario de grupo y al resto de los grupos políticos, cuando termina la legislatura, terminan sus contratos. Al siguiente serán las mismas que ustedes propongan o no, pero esto es así. Y estamos recogiendo la legislación vigente, señor Martínez. A usted es que no le gusta la ley. Cuando no le gusta la ley, pues no lo asume y critica la ley. Pero, Dios mío, ¿estamos dentro o estamos fuera? ¿Hay algún tema que usted quiera criticar que no esté dentro de la legislación vigente? No hay algún tema que... Pero si no, vamos a asumir que esto es el desarrollo de la ley. Ley que, por cierto, se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. que la han aprobado, posiblemente su grupo lo haya estado dando el apoyo y el soporte en su día, según el consenso que hubo, para desarrollar la ley. La ley de grandes ciudades pues también se aprobó en el Congreso de los Diputados y posteriormente se elaboró la ley en las Cortes Valencianas en cada comunidad autónoma para reconocimiento de unas ciudades que tienen más de 75.000 habitantes. Y esto es cómo se desarrollan. ¿Por qué? Se hace esto, mire usted, usted nombra muchas veces a la Federación Española y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Esta ley sale del consenso de todos los partidos políticos, incluido el suyo, incluido el suyo, del consenso nacional. Para desarrollar una ley de municipios. ¿Sabe usted por qué? Para hacer ágil la administración, no para quitarle a usted un poder, porque usted tiene el poder de concejal y de representante público que tiene, y la ley lo no, no, ampara en todo eso. Nadie le, le quita a usted sus derechos como concejal o como representante público. El problema es que, está, es que para agilizar trámites y cuestiones en esta administración, que es un aparato bastante grande, por cierto, pues tiene que haber eh, gente que agilice esa función y se... piensa precisamente en esas fórmulas que hay igual que se piensa en otras fórmulas que se han dado en otros tipos de, de aspectos de la política del día a día eh, de, de la gestión pública eso lo hace el ministerio lo hacen las consejerías los gobiernos eh, autónomos y lo hacen los ayuntamientos porque así lo ha decidido la mayoría soberana del pueblo español representado en el Congreso de los Diputados donde su partido también está Donde no sé si ha apoyado o no ha apoyado, pero que ha salido de, de la voluntad de todos los españoles. Y usted ahora me viene a hablar a mí de las leyes, que no le interesa a este lado de la ley, y me saca el Consejo Social, si está aprobado en este pleno. si está aprobado en este pleno, que antes de termine la legislatura estaremos, si usted sabe que está participando en las comisiones que tenemos de la Junta de Portavoces para hablar del reglamento orgánico municipal que estamos hablando de otras cuestiones que introducíamos el mes pasado y estamos teniendo un amplio consenso en casi todos los temas que hablamos como yo no estoy aquí a decir y ahora a decir a la opinión pública, todas esas cosas si estamos avanzando en eso si estamos poniendo un orden de largo en, en la ciudad para poder ser ...con todas las consecuencias de ciudades de gran población o, o, o gran ciudad, como nos suelen decir ahora. Si estamos dando los pasos, lo que pasa es que no es fácil, no es fácil, señor señor Martínez, no es fácil. Hay que desarrollar cada una de las ciudades así. Yo quisiera preguntar, pues muchas ciudades de las que obtuvieron ese título antes que nosotros, como Elche o y demás, si han conseguido ya el llegar al límite de lo que marca la ley, se van paso a paso. paso a paso, los nombres de ciudades nada por personas distintas o partidos distintos. Y sin embargo pues se están desarrollando poco a poco. En días, pasados, en días pasados, pues me hubiera gustado verlo, y poníamos en marcha el Ayuntamiento de la Mata, como paso previo a los ayuntamientos periféricos, para hacer las juntas de distritos, que también en un acuerdo aquí propuesto por el Grupo Socialista, por cierto. Porque que habrá que hacerlas antes de que termine la legislatura, una vez que tengamos todas las herramientas en marcha, si es que esto es así y usted está ahora diciendo que si la ley no le gusta, pues hombre, si no le gusta dígale usted a sus diputados en Madrid que cuando vayan a aprobar una ley de este tipo que voten en contra o que digan lo que tengan que decir pero hombre, por Dios santo no estemos en esto, y aquí de lo único que se trata es en algunos casos de eh, revitalizar lo que es la gerencia de urbanismo, por cierto con un ahorro ...importante sobre la previsión inicial, amortizar uno técnico de archivo, creación de una plaza de técnico de biblioteca para potenciar la biblioteca municipal y teniendo en cuenta que vamos a tener dos puntos de lectura más en la ciudad en muy poco tiempo... Y las modificaciones de los puestos de trabajo, en donde se economiza pues, entre 30.000 euros y el otro 1.303 euros. O sea, lo que estamos haciendo es racionalizar el gasto, mirar la eficacia de los, de los funcionarios y sacarle el mayor rendimiento posible, señor Martínez. Ni más ni menos. Si a usted no le gusta la ley que hay, pide a usted que la cambien. presenten mociones en el Congreso de Diputados para que cambie la legislación actual en materia de régimen local, que por cierto acabamos de aprobar eh, la de la función pública también en las Cortes Valencianas, y que mm, el Grupo Socialista, el Grupo Hijero Unida, o Hijero Unida Compromiso y todo lo que hay ahí, el, el mal que hay, y el, el resto, pues lo han, lo han, a, lo hemos debatido. se han metido enmiendas de uno, enmiendas de otro y cada uno pues ha dicho lo que tenía que decir pero en fin, si quieres un debate sobre la ley que, que nos rige a todos pues, pues vamos a hablar, y cuando llegue el momento de hablar del reglamento urbano y municipal pues desarrollaremos todas y cada una de las cosas en todos los aspectos Tín, en todos los aspectos muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias señor Presidente. Hombre, Maremagnum en la izquierda unida ha hablado de lo que hay en el Partido Popular y el Partido Socialista, lo que yo creo que hablar de Maremagnum, nosotros somos una balsa de aceite al lado de todo esto. No, simplemente re repetirle, señor Presidente, que nosotros no estamos en contra de la ley, sino yo no sé si decir que usted la utiliza como un traje a medida, no sé si hablar de trajes es conveniente, pero utiliza la ley como quiere, y eso es eh, lo que estamos pidiendo. Nosotros pensamos que la ley Ese, ese título 10 ha dado mucho más poder al alcalde y a la junta de gobierno local en detrimento de, eh, del pleno que se agilizan los trámites ya lo veo, en este momento se va a crear una plaza de gerente, no de urbanismo señor presidente, creo que ha sido un lausus gerente de turismo eh, con la incógnita de saber quién, quién va a ser y quién es él o quién es ella y nosotros pensamos que en ese artículo 130, punto número 3 que dice que se puede nombrar en el pleno o que sea de libre designación, la Junta de gobierno local lo propondrá, tiene que ser motivadamente y que tenga una competencia profesional eh, de reconocido prestigio pues esperaremos saber quién es y si, la si lo hacen motivadamente y si la competencia profesional es tal, simplemente es eso y también, eh, aunque Socialista lo haya propuesto anteriormente, usted se, se, se, se apoya mucho en el Partido Socialista de últimamente. No creo que usted esté pensando. estoy pensando... Eh, ...cambiar de fila... ...señor Presidente... Eh, ...nosotros pensamos que... ...si la misma celeridad... ...con el nombramiento de un gerente... ...la misma celeridad podemos aplicar... A la, ...a la Comisión de Control y Fiscalización... ...por qué no se ha creado ya... ...aunque la haya pedido otro... ...nosotros lo pedimos mucho antes... ...por qué no está el Consejo Social de la Ciudad creado... ...por qué no está la defensa de los vecinos... Eh, ...garantizada con la Comisión de Sugerencias eh, ...y reclamaciones... ...eso es lo que queremos saber... ...hay una celeridad... por aplicar la ley en un determinado eh, sentido que es el de colocar a personas afines al presidente, ya, ya lo sabemos, Eh, y eh, hay una desaceleración de, ese, de esa velocidad de la, de la ley, que no estamos en contra puesto que es una ley y, y tenemos que acatarla y cumplirla, sino que hay una desaceleración en, en materia de mayor transparencia mayor participación ciudadana, mayor democracia en el ayuntamiento, y eso es lo que echamos de menos, y cuando dice que nosotros tenemos una secretaria de grupo, claro que vamos a tener una secretaria eso faltaría, que no tuviéramos una secretaria y que cesa con, con, el, con el grupo también, pero la plaza está creada igual que la 820 puestos que hay en la plantilla que estamos aprobando ahora, se quedan las personas de los cargos de confianza, no se quedan, pero la, la, la, la plaza queda eh, creada y queda ahí, salvo modificación posterior o salvo que en los próximos presupuestos se cambie la plantilla, pero no me diga que, que se, es usted el que eh, decide eh, crear las plazas, que después la va a quitar, no, la que la plaza se quedan aquí la plantilla es la que hay 820 puestos de trabajo creados que son los que, sin nombres, salvo los de carrera, salvo los funcionarios son 720 que están aquí 702 funcionarios de carrera, perdón que están aquí en esta plantilla y lo demás son plazas creadas que se tienen que aprovisionar en, en, en, la, en los presupuestos, se tienen que poner dinero y eso es lo que estamos diciendo en, en Izquierda Mira, nosotros queremos que la ley se aplique de una determinada manera, la misma ley que usted está diciendo, la misma ley queremos que se aplique con este gerente de turismo, que sea un, un funcionario de carrera, que, que sea aplique la ley de una manera y usted lo va a aplicar como lo aplica normalmente, eligiendo usted a la persona que quiera. Está usted en su derecho, señor presidente. Evidentemente acaba usted de poner la firma. Al final está usted en su derecho. El derecho que se tiene por ley. Por ley. Usted quiere cambiarlo, De antes evidentemente le he dicho gerencia, no me había dado cuenta, gerencia de urbanismo, y es porque venía a mi mente, que también estamos hablando en, el, en el, la Junta de Portavoces sobre la gerencia de, de urbanismo, también propuesto, por cierto, porque hay que decir la verdad, por el Grupo Socialista, y no señalo a nadie, en mis filas, el señor Martínez, son los ciudadanos de Torrevieja. mis filas, las de ustedes en el, las Cortes Valencianas usted sabe lo que ha ocurrido allí, que eran siete y se han dividido y hay cuatro por un lado y tres por otro, han quedado tres de izquierda unida y los cuatro que quedan echaron a los de izquierda unida porque es así, los han hecho no escritos. la lucha es allí, no aquí, aquí usted eh, son pocos y espero que bien ha venido porque si no, ¿para qué queremos más en esta casa? no? la verdad que se ha dicho que, que, que sería un, un polvorinesto, y para terminar de decirle, eh, usted ha dicho antes Una, una cuestión que la llevan al disco duro, pero por lo visto no se ha puesto al día, debe usted actualizarlo, ¿no? Debe actualizarlo sobre la, la transparencia de, del ayuntamiento de Torrevieja y demás. Yo le podría decir ahora si lo ha leído. Si lo ha leído no diga usted mentiras, porque en, en ocasiones anteriores no hemos dicho nada, hemos dicho por qué. Sabe usted que hay una encuesta que se hace, que se contesta o no se contesta, y sobre la encuesta que se contesta, pues eh, puede, ocurrir, puede ocurrir que no hayamos mandado los datos los distintos departamentos, y por eso hablan de transparencia. En este caso concreto resulta que hemos subido, y que en materia de urbanismo, por ejemplo, somos el 18 de toda España. ...y otras más, hemos subido infinidad de puestos y somos ahora de las más transparentes de España... ...señor Martínez, ¿por qué? porque hemos contestado una encuesta... ...que ojalá hubiéramos tenido los datos de la oposición también... ...para haber ganado algunos puntos más que en este momento no los tenemos... ...y me gustaría que los tuviéramos, no me refiero a ustedes concretamente... ...pero a algunos de la oposición que no se han contestado y no hemos podido eh, tramitarlos... Y e intentaremos mejorar día a día, señor Martínez... ...en este momento somos de las más transparentes de España... Podemos decirlo, de los 110 ayuntamientos de gran población de España, ahora mismo, según el último informe que ha salido el día pasado, que le están a disposición, me imagino que ustedes que practican con internet bastante, lo pueden sacar y pueden decir que efectivamente no le estoy mintiendo. Por tanto, vaya usted quitando el disco duro ese que tiene con el chip de la menos transparente y ponga ya de las más transparentes, porque esa es la vuelta que se le ha dado a la tortilla. si tenían ustedes algún argumento también se les ha caído señor Martínez se les ha caído en este caso concreto yo le decía que hay 800 funcionarios que son funcionarios por oposición los que están aquí hay otros que son puestos de confianza que se llaman o eh, funcionarios eventuales yo les llamo funcionarios eventuales porque son personas que están por un tiempo de gobierno o hasta la decisión que tiene quien los nombró Y le decía que no es cuando cambia la legislatura, ¿no? Es que mañana mmm, yo puedo estar o no puedo estar y terminan conmigo. O sea, ese día acaban mmm, su trabajo. Luego el que viene detrás los nombra otra vez o no. comprende pero en este caso concreto en este caso concreto es así y usted debe reconocerlo y reconocer también que sobre la gerencia de urbanismo lo que yo le quería hablar estamos hablando en la junta de portavoces y estamos decidiendo cómo y qué organismos llevan y qué personas y qué estatutos tienen que regir a partir de ahí y lo que salga de la voluntad de todos los de esta casa pues será el futuro reglamento orgánico municipal tema, como le digo, que estamos trabajando y que no lo hemos planteado nosotros nosotros lo planteamos en nuestro programa electoral y lo terminaremos haciendo pero hay quien ha tenido la iniciativa de hacerlo Y yo tengo que reconocerlo porque no puedo ponerme ninguna medalla de ese asunto. Aquí ha sido el Grupo Socialista el que ha traído esa serie de propuestas pidiéndonos que se hiciera. Y como se ha pedido que se hiciera, hemos llegado a Antente Correal diciendo... ...esto se, pues, se hace así, se hará dentro de la legislatura. Y hemos tomado acuerdos en esta casa sin ningún tipo de actitud, señor Martínez. Yo creo que lo más importante es que en el diálogo salgan las soluciones. Y que usted, con su terminación, cuando ha dicho antes, usted tiene todo su derecho... Bueno, pues el derecho es que me ampara la ley, nos ampara la ley a todos los que estamos aquí y tomamos las decisiones, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Nada más, señor Martínez. Muchas gracias. Señor Lera, tiene usted la palabra. Sí, buenos días, señor alcalde, buenos días, compañeros de corporación. Yo no tenía previsto intervenir esta mañana, lo que ocurre es que usted tendrá que plantearse el ponerme un espejo retrovisor aquí para ver lo que pasa en las filas de detrás, porque es que usted lo controla desde ahí, pero yo no. Entonces salir un poco al paso de... ...de algunas declaraciones que evidentemente por alusiones tengo que salir... ...pero ya como estoy interviniendo pues vamos a hablar un poco sobre el tema de la plantilla... ...y después matizaremos... mira el tema de la modificación de la plantilla personal del Ayuntamiento de Torrevieja... ...evidentemente nosotros no estamos de acuerdo... ...y no estamos de acuerdo desde el Grupo Municipal Socialista, no hemos estado de acuerdo desde nunca... ...por lo tanto esta no sería la plantilla que nosotros presentaríamos aquí... Pero evidentemente no tenemos la responsabilidad de gobernar y usted está en su perfecto derecho y legítimo derecho de presentar la partida que usted crea conveniente. En cualquier, cosa, en cualquier caso, nosotros hay demás que, que sí que le hacemos un especial seguimiento. ¿eh? Como por ejemplo la modificación que viene hoy. La modificación que viene hoy no aumenta ni el número de funcionarios, ni en cuantía económica, ni en nada. Sería una obscenidad por mi parte llegar a cuestionar también personal de confianza en este ayuntamiento cuando. personal de confianza en ayuntamientos que están gobernados por alcaldes del Partido Socialista duplican y triplican las cosas hay que decirlas como son por lo tanto yo le estoy diciendo que esta no es la plantilla que nosotros presentaríamos aquí pero que evidentemente no la vamos a bloquear, es decir, nosotros vamos a abstenernos con respecto a esta plantilla, porque hay una cosa que está clara y en democracia está claro estamos a nueve meses de unas elecciones quien no esté de acuerdo con esta plantilla, quien no esté de acuerdo con esta política que tenga la gallardía política de presentarse, de ganar unas elecciones y de desmontar el chiringuito, que eso es lo que hay que hacer. Quien no esté de acuerdo con este chiringuito que usted ha montado, que lo desmonte, que lo desmonte después de un proceso electoral. Y lo demás está de más. Con respecto al tema del apoyo, que por aquí detrás se está diciendo, pues, usted sabe que en las Cortes Valencianas hay siete diputados. No sé cómo se llaman. pero que aquí no nos den lesiones de que si el partido está roto, de que si el otro está roto, porque allí ese, esa coalición está formada por el Bloco, por los Verdes, por Compromís, por el, partido, por el Partido Comunista, por Izquierda Unida y por no sé cuántos partidos más, señor alcalde. Por tanto, aquí, yo no sé si usted se sentirá cómodo o apoyado por el Partido Socialista. El otro día en el Pleno sí que pudimos ver que... ...parte del Grupo Municipal Socialista los apoya a ustedes... ...por lo tanto en ese sentido no sé si lo querría decir... ...o es lo que ha querido decir el señor eh, Martín Sandrego... ¿Eh? ...desde luego por el Grupo Municipal Socialista... ...por el Grupo Municipal Socialista que usted tiene aquí representado... ...en los cuadros que tiene esta fila... ...siempre tendrá el apoyo cuando sean temas de interés general... ...y en pro del pueblo y los ciudadanos de Torrevieja... De Torrevieja ...señor alcalde... Si eso se quiere entender de otra manera, pues que se entienda como se quiera entender. Yo la política la entiendo como un ejercicio de responsabilidad política que empieza y termina en mi término municipal y con mis paisanos. Y mis paisanos son los que viven y ciudad, en la ciudad de Torrevieja. Vengan de donde vengan. Por lo tanto, señora, eso el pedigrí, que lo tenga usted también claro. Por lo tanto, es eso lo que yo lo que yo quería, lo que yo quería eh, comentar, y lo siento porque no quería haber intervenido hoy. Aquí porque el tema carecía de interés político. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Verán. Eh, únicamente tengo que, decirle, tengo que decirle una cosa a lo del chiringuito, le robaría que lo, lo cambiara usted, entre otras cosas, porque es una corporación municipal lo que presidimos y es el ayuntamiento de Torrevieja. El chiringuito me parece un poco despectivo para todos los que somos aquí, incluido usted, incluido usted porque el chiringuito lo formamos todos. Muy bien, muchas gracias. Eh, Señor, Seba, para a la... señor Alcalde, solo un segundo, una aclaración. Decirle al señor Vera, por alusiones, que no necesita ningún espejo, y decirle también al, al señor Vera, y recordarle a usted, que según los documentos que cobran en su poder, no puede hablar en nombre del Partido Socialista ni del Grupo Socialista, señor... porque no pertenece a él. Está sí. expulsado, según la ley de la base de régimen local, es, en el en su artículo 73.3 de la ley 7/1985 de abril, ...y como he dicho, de las bases reguladoras del régimen local... ...no pertenece al grupo socialista... ...ni al partido socialista, muchas gracias... Muy bien, muchas gracias... ...tengo que decirle que no se refería a usted por lo que yo he entendido... ...se refería precisamente al grupo que ha intervenido... ...por tanto si se haga usted por lo que digo, quería soltar este espiche de momento... Pues bueno, parece muy, muy bien... ...que no se preocupe en absoluto de nada... ...yo creo que se refería más... ...a las personas que han intervenido... del otro grupo, no sé si próximo o lejano usted... ...pero en este momento próximo usted... ...para... Eh, aclarar alguna cuestión decimos que el partido popular, señor alcalde? le estoy diciendo próximo en, en distancia en distancia no, no. no, no ni, ideología, ni, ni ideología usted lo aclara ya no me importa es usted el que tiene que aclarar la ideología señor Seda <risa> muchas gracias más cercano señor alcalde en, incluso en ideología más cercano a mí que el Partido Popular, muchas gracias claro hombre ¿eh? usted ha pasa la, pasado las rayas en mucho tiempo <risa> usted ha pasado las rayas en mucho tiempo Muchas gracias. Así lo va. Seguimos tiene sí, sí, este, este señor presidente. Eh, debate. ¿Quiere usted contestarle al señor Vera? Sí, por alusiones, sí, sí. Ah, al señor Vera. Yo, lamento, la, lamento que eh, el señor Vera tome eh, personalmente las alusiones que ha hecho usted al Partido Socialista y que yo he dicho que estaba usted nombrándolo demasiado. Yo no me refería al señor Vera. No hay nada personal en mis... mis eh, declaraciones, sí que quiero decir que Izquierda Unida eh, tiene ...y que en la Corte Valenciana... ...tiene siete diputados, tenía siete diputados... ...y por mor del transfugismo se han quedado con tres... ...el transfugismo es una de las peores lacras... ...sabemos todos lo que es... Eh, ...en democracia... ...la gente que traiciona a, a los votantes... ...y en eso hemos sido víctimas... ...pero no somos las únicas víctimas del transfugismo... ...tanto el Partido Socialista como el Partido Popular... ...como los Verdes también han sido víctimas... ...o participantes en, la, en el transfugismo... ...y es una de las mayores lacras de nuestra democracia... Y en eso quiero ser muy tajante. Eh, izquierda Vanila, en estos momentos no ha dicho nada al señor eh, portavoz, todavía, del Grupo Municipal Socialista, personalmente, para que se tome una ofensa y salga en defensa de la propuesta del Partido Popular. Hasta ahí no, no pensaba que iba a llegar el señor Vera. Yo me hubiera gustado oír al señor Sánchez. Muchas gracias. señor alcalde si sí. me permite no, no, sí, no voy a participar de la tertulia simplemente para decir que vamos a votar que no en este vale. punto muchas, muchas gracias. gracias sometemos a votación sometemos a votación el punto número 4 votos a favor del dictamen en contra abstenciones 4 muchas gracias número 5, moción conjunta presentada por los señores concejales, don Joaquín Alvaradejo Martínez don Manuel Vera Quiles, don José Manuel Martínez Andrés, don José Manuel Lalón García, con número de registro de entrada, 46.527 2010 de 12 de julio de 2010 relativa a condenar el uso de la violencia en el asalto a la flota de ayuda humanitaria en Gaza, aprobación si procede hay acuerdo unánime de todos los grupos, se aprueba por unanimidad muchas gracias, en el capítulo de robos y preguntas tengo que decirles que Según el número de registro de entrada, tenemos la número, y lo digo por los verdes que tenían algunas eh, preguntas realizadas, el 39.439, 39.443 y la 42.863. Según los datos que tengo aquí, están contestadas ya a su grupo, señor Hurtado, y por tanto... ...con arreglo regla de reglamento, se le han hecho partícipes de la misma. Y no hay más preguntas escritas en este momento, si hay algún reloj, alguna pregunta, y si no es así... ...y si no es así... hacerle eh, solo una aclaración, sí. eh, se han contestado por escrito, sí, me dicen... Sí, ...por escrito, sí, sí. sí, tengo los datos, los tengo aquí puestos, muchas gracias. No hay más asunto que de verdad, levantamos la sesión. No obstante si alguien del público quiere decir alguna cosa de lo que aquí se ha dicho, y, y por favor... No... Sí, digo, que ruido de brevedad en la intervención del sí. señor, de los asuntos que aquí se han tratado.